Y como informamos en la primera edición de nuestro noticiero nacional, la Cámara de Casación confirmó casi todas las condenas que habían recibido los acusados por la masacre, la tragedia de Cromañón. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Nilda Gómez. Ella perdió a su hijo allí en Cromañón. Hola Nilda, buen día. Pepe Frutos desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias la saluda. Hola Pepe, buenos días. Bueno Nilda, ¿cómo toman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 que la justicia les impuso porque los encontró culpable de la muerte de 194 personas. Eh, así que para nosotros, eh, como familiares, la verdad que podemos decir que hay algo de justicia. Nos ha quedado de la tristeza de que se llame acromañón accidente, eso no lo pudimos revertir en la justicia en estos 11 años, pero al menos... Es muy difícil probar la parte de, de, del dolo, ¿no?, de la intención, porque realmente ni Chabán, ni Ibarra, ni Fontanet, y cada uno de los que están implicados en ese triángulo, no, no se levantaron una mañana decidiendo a ver cuántas personas podían llegar a matar ese día. No hubo intención. Hubo, obviamente, y sí un claro conocimiento de que la, la normativa estaba violada, ellos estaban violando la normativa vigente, pero pensaron que no pasaría nada y siguieron adelante. De hecho, chaván explica en ese momento, cuando ve tantas bengalas y demás, explica que eran casi 6.000 personas, que no alcanzaban las salidas para que todos pudieran huir, que se iban a quemar como en el shopping de Paraguay, que había pasado en octubre del mismo año en el que murieron más de 400 personas, porque eh, los dueños del supermercado cerraron, Eh, las puertas con llave para que la gente no se fuera sin pagar. Entonces estaba muy fresco eso y Chabán lo usa como, eh, digamos, como para decir, miren, puede pasar esto. Todo, la, la mayoría, los grandes al menos sabían qué había sucedido en Paraguay porque fue en octubre, eh, algo que conmocionó al país. Entonces eh, Chabán describe una situación y diciéndole esto es lo que puede pasar, Terminen con esto de prender bengalas porque esto es lo que puede pasar. Nos vamos a morir todos. Entonces, eh, el, la persona que tenía el micrófono en ese momento, eh, lo único que hace es decir, bueno, se van a portar bien, listo, nada más, absolutamente nada más. O sea, como diciendo, bueno, sí, che, sigamos, ¿no? Eh, él sabía también y él escuchó a chaván Y pudo haber dicho, tiene razón, Chabán, terminamos acá, Saigamos todos, esto es un lugar cerrado. Hemos sobrevendido las entradas, hemos llegado a vender más de 3500 entradas porque mandaron a imprimir esa cantidad de entradas, más todas las que se vendió, más todo lo que revendió Villarreal afuera, más todos los amigos de las bandas, los y familiares y demás que entraban como en el listado VIP que hacía Vázquez, ¿no? De gente VIP que eran los que no pagaban. Entonces, eh Todo eso estaba siendo conocido en ese momento cuando el cantante decide seguir. Eh, todo eso que explicó Chaván y todo lo que él sabía que a su costado estaba la puerta cerrada con candados y cadenas porque ellos tuvieron que ingresar los elementos de sonido por otro lado porque por donde los ingresaban siempre estaba cerrado con candados y cadenas. La verdad que todas las acciones de la banda eh, y de chabvá y todos todo los que intervinieron ahí fueron acciones criminales, realmente criminales, comprendiendo, comprendiendo lo que estaban haciendo. ellos sabían que se había quemado, con, se había prendido fuego y que intentaron apagarlo con cervezas días atrás cuando tocaba la 25. Eh, eh, todas esas cosas ellos las sabían. Entonces no era era demencial, pero ¿por qué ellos organizaban el, el show ellos junto con Chaván? Eh Navino había no era en principio un lugar donde se estuviera haciendo un festival para juntar fondos para alguien que lo necesitara. No era un recital gratuito donde los chicos iban a despedir el año con una banda que no les cobraban las entradas, de hecho, el que se lleva la, la plata después se la rinde a Carbone, y Carbone hace el depósito con una bolsa de más de 50.000 pesos en el juzgado solamente cuando la jueza Croto lo llama para la indagatoria. Es decir, son tantas las cosas. Eh, como era una banda tan bengalera, ellos prendían bengalas todo el tiempo y, Eh, y hay una chicharra, en, en una, una alerta, una alarma en Cromañón que sonaba cada vez que el humo se hacía muy fuerte, porque obviamente era una alarma de incendio, entonces había que ir a apagarla, y eso también les molestaba, entonces ¿qué hicieron? Le pusieron chicle para que no suene más. Decir, tantas acciones criminales que obviamente eh, nosotros seguimos insistiendo que la han sacado barata, barata por la cantidad de años que tienen que estar, porque el, el crimen de Cromañón se equipara a un accidente. Y eso es lo que reclamamos, pero bueno, ya sin, sin más, ¿no? Ya está, ya no va a haber más este eh, situaciones a nivel jurídico, solamente los recursos extraordinarios que presenten, y bueno, se los aceptan o no, y bueno, ya tendrán que ir a la cárcel. Que la verdad que uno, a mí no me cambia nada, ¿no?, Eh, mi hijo no está. Pero por lo menos es poner como cada cosa en su lugar. Nilda, ¿y la parte de los funcionarios que terminan condenados y las penas a ustedes los dejan conforme ¿Creen no. que había sido habría sido importante que se fuera más arriba o con más penas para los que Pero fueron por supuesto, condenados? Por supuesto. Lo que pasa es que acá hay dos situaciones. A ellos no se les pudo probar que coimearan, no hay testigos de la coima de los funcionarios, así que ellos no están imputados por cohecho, sí la banda. La banda está imputada por estrago culposo, es decir, porque son parte del accidente que provocó la muerte de 194 personas, pero además se les comprobó que ellos le pagaban a la policía y el subcomisario que recibía la coima está preso, con condena firme, en dos oportunidades, con el doble conforme, ellos le pagaban, junto con Chabán, a la policía para que deje entrar más chicos. O sea, por una cantidad determinada de chicos, ellos pagaban un, un, un suplemento, una coima, a, a la policía. Entonces, eh, a ellos se le comprobó dos delitos a los funcionarios uno solo incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no no hubo no se les pudo probar cohecho ahora eh, obviamente que uno está en desacuerdo con eso porque las penas para los funcionarios en general son bajas y porque la no se está poniendo atención en la legislación para aumentar las penas de los funcionarios, sino todo lo contrario, cada modificación que se hace en los códigos es para restarle responsabilidades a quienes nos manejan, pero bueno, nosotros votamos a la gente que después este, hace las leyes, ¿no? Más blandas para ellos mismos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay cosas que hay que modificar, pero que no se modifican a través de una sentencia en la, eh, en los tribunales, sino que se realiza esas modificaciones en el Poder Legislativo. Nosotros como ciudadanos tenemos que eh, llevar propuestas, como la gente que tiene hechos de tránsito Eh, lo que hace es tratar de que las, las penas y demás vayan aumentando y que haya agravantes que ahora se utilizan por ahí como como para disminuir pre, eh, penas no eh, es un eso ese es un compromiso de toda la sociedad en el que nosotros también estamos trabajando pues fíjate que eh, la multa por eh, una clausura de un local cuando a vos te clausuran y lo abre o sea, viola la clausura, no le importa nada, antes era de 2.000 pesos el año pasado. Nosotros impulsamos un cambio de esa legislación, ahora la multa es de 60.000, es decir, no importa si eh, vos me decís, bueno, pero entonces eh, esa plata la va a tener el que cobre la multa, Eh, sí, la va a tener el Estado. Ya es otra cosa que hace con ese dinero, si lo utiliza para hospitales o si lo utiliza para otra cosa. Lo importante acá es que el, el empresario que antes con 2.000 pesos arreglaba una multa, pagaba, no es que arreglaba, sino que pagaba, este, podía estar con violación de clausura todos los sábados, porque total cada vez que lo pescaban el tipo iba y ponía 2.000 pesos. Y 2.000 pesos en una noche lo hacía con los primeros 10 pibes que entraban hoy tienen que poner 60.000 pesos de multa. Entonces esas cosas pueden ir cambiando. Ahora, un funcionario que delinque o, o, o que hace esto que pasó en Cromañón, la legislación, la ley, dice claramente que le corresponden tantos años. Lo demás no se puede, eso no se puede inventar. Ahora, nosotros tendríamos que decir, bueno, los funcionarios públicos que cometen determinados eh, crímenes tienen que tener Eh, tal condición. O la pena se le tiene que aumentar. Pero eso ¿quién lo tiene que hacer? El legislador. Esas personas que nosotros votamos en estas listas sábanas, que por ahí a veces están ocupados en declarar persona ilustre uno, o cambiarle el nombre a las calles, o cuando en realidad estas son las cosas que tendrían que verse. Entonces después tenemos a la gente que se queja por las condenas, y la verdad sí Está bien, pero no nos tenemos que quejar al juez que la, que la impartió. Hay que quejarse a los legisladores para que aumenten, para que eh, realicen leyes que sean realmente ejemplificadoras. Porque la verdad que los funcionarios que trabajaron con Ibarra para que Cromañón esté habilitado, merecen mucho más que una entrada y salida por la cárcel como si fuera un nada, van... Eh, Están un tiempito mínimo y se van, porque encima cumplen con las dos terceras eh, partes de la condena, pueden salir este, antes porque se portan bien, porque se anotan en un curso, es decir, todo eso le va sumando pu puntos que después se van restando de los días que tienen que estar en la cárcel. La verdad que eso me parece que son los temas de discusión, ¿no? Nilda, eh, la última. ¿Ustedes creen que... Mmm músicos, digo organizadores de este tipo de espectáculos, funcionarios, empresarios, los propios asistentes, el propio público, ¿aprendió algo de Cromañón? Yo creo que sí, yo creo que sí, fíjate nomás eh, en los shows de callejeros, antes era incluso mientras estaba sustanciando el juicio, ellos seguían tocando y volvieron a tocar en Córdoba con las puertas abiertas, cerradas con candado, que se hizo una presentación esa vez en el TOC 24 también con las pruebas que se consiguieron. Eh, pero hoy no, hoy tienen todo un control que les les cuesta más dinero, ¿sí? tienen que invertir más dinero. Pero bueno, es, es si, si te gusta, digamos, el negocio que estás haciendo, y bueno, para que no... Te, tendrás que arreglarlo, tendrás que, que, que... tiene que ser bueno para el, la persona que vaya, ¿no? Entonces esa, eso digamos, parte de Cromañón. Nace en Cromañón, si se quiere, porque tanta muerte que provocaron se hizo por dinero, porque eran 10 pesos, entre en todo ¿cuántos son? ¿Cinco? ¿Cuántos juntan? ¿40 pesos entren igual los cinco? Y, y Villarreal se quedaba con, con la plata en el bolsillo. Eh, entre ¿Cuánto eran los que había que entrar? ¿1031? Che, hay 6.000. Bueno, no importa, no pasa nada. Si es un lugar cerrado, no deberíamos prender venga. Bueno, no importa, ¿qué va a pasar? Dale. Todas esas cosas... Eh, realmente ya no pasan, ya no pasan. Eh, hoy los, los músicos, los que tienen el micrófono, cuando hay una bengala, se plantan en el escenario y dicen, no vamos a tocarse bengalas. Eh, digamos como que hay una corriente de cambio, los cambios siempre en la sociedad son de tardar bastante, no, no, no, no, no se hacen de un día para el otro. Pero sin, ya, ya en la forma en que callejero se comporta con el público, o, o casi Justicia Social, o don, don Osvaldo, como se llamen, ya ellos están eh, actuando de manera diferente, obviamente que tienen más gastos, pero bueno, es, es, es así, ¿no? Uno eh, pone un negocio y sabe que tiene que pagar impuestos, no es lo mismo que poner una matita en la calle, ¿no? Eh, tener el, el lugar acondicionado, eh, tener matafuegos, tener que las puertas hablan para afuera, son un montón de cosas que se fueron aprendiendo desgraciadamente y todo porque eh, murieron 194 personas cuando un y una cantidad increíble de irresponsabilidades, de acciones y de omisiones terminaran con, con la vida en un recital de cuando los chicos solamente iban a escuchar música, tenían que volver a casa, no fueron a hacer ninguna acción así eh, peligrosa, no fueron a escalar el Everest, fueron a escuchar a una banda, ¿no? Tendrían que haber vuelto a casa. Yo todavía sigo eh, pensando, ¿no?, de qué manera mataron a mi hijo. Y la verdad que si me exigen a mí que, que perdone, y la verdad que yo no puedo.